Hola amigos os doy la bienvenida a la quinta entrega de este humilde y probablemente el mejor podcast de todo el mundo, incluido Venezuela. Quería comentar con vosotros unas dudas que tengo en referencia a las compras extrañas que puede llegar a hacer la gente en el Carrefour. El otro día había una mujer que llevaba una barra de pan y un portátil y eso me hizo pensar en que habría sido primero, el pan o el portátil. Pensad fríamente la situación, si fue a por pan y vio un portátil que le gustó y se lo llevó me parece muy heavy. Quien en su sano juicio se compra un portátil ahí a la ligera. Quiero pensar que la situación fue al revés, vio un portátil en el catálogo y ya que estaba allí para comprarlo aprovechó para comprar el pan. Sí, mejor esta versión. Otra cosa que vi una vez es un hombre en una gasolinera que compró un paquete de jamón serrano y un tanga. ¿Qué dices tú menuda fiesta se va a montar el notas? Pero coño es que ir a una gasolinera a comprar un tanga ya me parece fuerte y si encima me lo combinas con jamón cágate ya. Bueno amigos creo que esto ya va a finiquitar porque si no pierde toda la gracia. Ahora viene la ración de insultos aunque esta semana estoy un poco seco. Menos mal que mi amigo el señor de Tangle me ha ayudado y me ha pasado un par de insultos. Hijo de los siete carros de putas, eres menos hombre que Carmen de Mairena, eres menos mujer que Carmen de Mairena, que tienes toda la cara de mi culo cuando cago, que pareces un aborto de Gremlin, y el que más gracia me ha hecho últimamente, hijo de mil putas. Desde aquí os recuerdo que me podéis mandar insultos al correo del blog o bien escritos o en audio, eso sí que sería realmente chamante. Osama, Alex Liam. ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas?